Bueno, Fede, eh, arrancó medio complicado el partido, ellos eh, arrancaron con el aro abierto... ...con buena efectividad y pintaba un partido por ahí complicado... ...pero ya en el segundo cuarto pegaron el golpe de timón, tirón de orejas del profe de la ginestra... ...y enderezaron el barco. Sí, sí, este, creo que no entramos de la manera que, que esperábamos... Este, ...más allá de que ellos habían acertado un par de tiros eh, dentro de la estrategia que habíamos propuesto nosotros... ...pero creo que entramos eh, no manejando el ritmo de juego... Eh, jugando ofensivamente lento tomando, por ahí por momentos tomamos tiros que, que nos dio el juego, los derramos y eso nos, nos frustró un poco y, y llevamos esa frustración atrás y bueno, era el camino equivocado, el segundo cuarto creo que fue un quiebre a favor nuestro y bueno, como dijiste vos, ya el ritmo de juego lo empezamos a llevar, aprovechando que estábamos corriendo bien Defensivamente ellos nos metieron 12 puntos en el segundo cuarto y fue la clave como para, para entender cuál era el camino y a partir de ahí el equipo tuvo una reacción y de a poquito fue progresiva hasta llegar a la, a la victoria. Bueno, reacción que coincide con tu ingreso al campo yendo del banco con 24 puntos en un partido sobresaliente de tu parte. ¿Cómo, cómo te sentiste? Bueno, sí, este, es una es cuestión de, de, de que los que vienen de atrás cuando los que están dentro de la cancha no, no, no están... Eh, haciendo las cosas de la mejor manera como esperamos, que los que vengan de atrás den soluciones, hoy me tocó a mí en otros partidos le tocó a otros jugadores este, pero creo que después como te digo, cuando empezamos a entender el juego y a sentirnos cómodos en el juego que proponemos el equipo levantó mucho nivel y no solo en lo personal, sino que, que, que el equipo jugó de la manera que quería y donde nos sentimos cómodos Defendiendo bien, sin tener la, la presión de anotar eh, en cada ataque, porque atrás nos empezamos a sentir mucho más fuertes. Eso da un poco de alivio en, el, en la ofensiva, y, y bueno, después este, se abrió un poco el aro, y esa confianza la aprovechamos para ganar el partido. ¿Cuán importante es para ustedes, o realmente si sí es importante, tener una, una ficha más? Sí, nada, creo que sí, es muy importante en cuanto al tema de la rotación, este, de que vuelva también Lucho Mazzarelli, ya gracias a Dios, si todo va bien, eh, para la semana que viene va a estar, que había hecho una pretemporada, había entrenado muy bien, como un caballo, y tuvo la la eh, eh, mala fortuna de, de, de sentir de, de sentirse y de la pierna y después volver a resentirse en la sudamericana este es un jugador que le da mucha dinámica al equipo y sin duda que obviamente con la llegada de los extranjeros el equipo bueno nada más que nada sería sería algo positivo para terminar de congeniar todo el equipo y que y que pueda tener este la química que estamos buscando ya con todos los jugadores integrados bueno clasificación en la sudamericana y ahora eh falta definir el primer y el segundo puesto, pero clasificación en el Super 20. Sí. Eh, ferro, ¿va? ¿Va bien? Vamos de a poco. este Día a día, como lo dijimos, este, todavía no, no sabemos, ni siquiera estamos cerca de lo que puede llegar a ser nuestro techo, porque como vos dijiste, y estábamos hablando antes, faltan jugadores, no sabemos la calidad de qué jugadores que van a venir, pero... Lo, lo importante de esto que nos sobrepusimos ante la adversidad y, y no usamos eso como excusa, salimos a jugar cada partido como, como una final y bueno, fuimos de a poquito, en la sudamericana cumplimos ese objetivo que hubo de decir sí y ahora faltaba este pasito, llegamos a este momento y lo, lo pudimos este, concretar hoy, ojalá que ahora este, sigamos con esa mentalidad de querer más y poder de terminar de, de consolidar la clasificación, creo que en el primer puesto sería algo valioso. Bueno, y la última, vos en lo personal, cómo, ¿cómo te sentiste? Tocó llegar a Capital para jugar una nueva, nueva experiencia, luego de lo que fue tu paso por Formosa, ¿cómo, sí. cómo te estás sintiendo y cómo viviste tu primer torneo oficial con la camiseta de Ferro? Bueno, adaptándome a la ciudad, bueno, yo soy de acá, pero bueno, este, estuve mucho tiempo jugando en ciudades mucho más tranquilas, donde los tiempos son totalmente diferentes, pero nada, disfrutando mucho, volviendo a, a disfrutar este cosas que hace años que no que no podía disfrutar, eh, extra basquetbolística, como poder encontrarme con mis amigos de la secundaria, que me puedan venir a ver a la cancha, que vengan mis padrinos, mi vieja, disfrutar más a mi mamá, que, que bueno, me tuvo que bancar de chiquito que me vaya para la barría, cuando vos tenías dos, tres años más o menos. <risas> Y, y bueno nada disfrutando eso extra básicamente y bueno en lo básquetbolístico tratando de ponerme eh, día a día en la versión en, en la mi mejor versión que pueda que pueda tener este sí. de a poco no me compa no, no me comparo con nadie solo quiero trabajar para poder estar mejor de lo que estuve el año pasado. Y bueno, nada, es cuestión de tiempo, de aceptar cuando las cosas no vienen bien y trabajar más y hoy por suerte este físicamente gracias a Dios me siento bien, que eso es lo más importante, me da lo, lo lo tengo muy en cuenta y trato de trabajar mucho en eso.